el gobierno del hambre Nos vamos a levantar Todos los trabajadores todo a codo por el pan A la huelga diez A la huelga cien A la huelga madre yo doy también A la huelga cien A la huelga mía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 a la cuelga, madre, yo voy también A la cuelga cien, a la cuelga mil Yo por ellos, madre, y ellos por ti Todos los pueblos del mundo La nos van a dar Para devolver a España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 Escuchamos ahora Canción del Primero de mayo de la colección Nuestras canciones en la escuela. Canción del Primero de mayo por La otra Oreja. Mientras gira el mundo siempre habrá alguien trabajando en algo.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 Soy la que siembra la tierra. Soy el que alambra la estancia. Yo hago los barrios privados y vivo en Villa Miseria. Soy cartón, soy caninita. Soy la que pica la piedra. Soy soldador y hago changas. Soy viento, tierra, soy agua. Yo soy todos los oficios que tiene la especie humana. Quiero que se me respete, yo soy un trabajador. Quiero mi derecho, y lo quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora.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 fue era comunista se sienta fumando la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera Lo más gris con la p Un beso